cinecu con notas exclusivas cada vez nos sorprendemos más porque en realidad eh, lo que nos preguntamos ahora es a quién representan estas personas no uh -huh. porque nosotros lo que vemos es siempre un grupito de gente que va y queremos saber qué hay detrás de ello porque realmente nos hemos ido si es un grupo no sé de fanáticos que que, bueno, que quieren un, un silencio total en la ciudad, o uh -huh. qué es, cuál es el fin que persiguen. Hablaron de que, dieron a entender de que se murió gente por el carnaval. Sí. No sé, una cosa rarísima, <risa> sí, una eso cosa, da... el otro día nos acusaron de violadores. Sí. No, no, esto es increíble, increíble que esté pasando acá en Corrientes. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0